Imagina un mundo donde tu compasión no se limita a tu familia o amigos, sino que se extiende a todos los seres humanos, e incluso a la naturaleza. Suena imposible. Pues hace más de 2,000 años, un filósofo llamado Hierocles propuso una idea revolucionaria: los círculos concéntricos. Esta teoría no solo cambió la forma en que los antiguos veían el mundo, sino que también puede transformar tu vida hoy. ¿Quieres saber cómo? Acompáñame en este viaje filosófico. Hierocles fue un filósofo estoico que vivió en el siglo segundo d C. Aunque no es tan conocido como Marco Aurelio o s é n e c a su teoría de los círculos concéntricos es una de las ideas más poderosas de la filosofía antigua. Según Hierocles, nuestra vida está organizada en círculos concéntricos. En el centro está nosotros mismos. El siguiente círculo es nuestra familia, luego nuestros amigos, después nuestra comunidad. Y así sucesivamente, hasta abarcar a toda la humanidad y, finalmente, la naturaleza. La idea es simple pero profunda, nuestra tarea como seres humanos es expandir estos círculos, llevando nuestra compasión y cuidado desde el centro hacia afuera. Pero, ¿cómo podemos hacer esto en la práctica? Vamos a explorarlo. La teoría de Hierocles no es solo una idea abstracta, es una guía para vivir mejor. Aquí tienes tres formas de aplicarla en tu vida. 1. Empieza por ti mismo, cuida de ti mismo para poder cuidar de los demás. Si no estás bien, no puedes ayudar a otros. Dedica tiempo a tu bienestar físico, mental y emocional. 2. Expande tu círculo familiar, no solo pienses en ti, piensa en tu familia. Practica la empatía y el apoyo dentro de tu hogar. Pequeños gestos, como escuchar o ayudar en las tareas, Fortalecen estos lazos. 3. Lleva tu compasión más allá, extiende tu cuidado a amigos, vecinos y desconocidos. ¿Has voluntariado? ¿Ayuda a un compañero de trabajo o simplemente sonríe a un extraño? Cada acto de b onda d expande tus círculos. Pero, ¿qué pasa cuando llegamos al círculo más externo, la humanidad y la naturaleza? Ahí es donde esta teoría se vuelve verdaderamente transformadora. Y Herocles nos desafía a pensar más allá de nosotros mismos y nuestras comunidades. Nos invita a ver a todos los seres humanos como parte de un mismo círculo, conectados por nuestra humanidad compartida. ¿Cómo podemos lograrlo? Practica la empatía global, piensa en cómo tus acciones afectan a personas en otras partes del mundo. ¿Consumes de manera responsable? ¿Apoyas causas justas? Cuida la naturaleza, la tierra es nuestro hogar común. Pequeñas acciones, como reciclar o reducir tu huella de carbono, son formas de expandir tu círculo hacia el planeta. Esta teoría no solo nos hace mejores personas, nos hace mejores ciudadanos del mundo. La teoría de los círculos concéntricos de Hierocles nos recuerda que todos estamos conectados. Cada acto de compasión, por pequeño que sea, tiene un impacto en el mundo. ¿Qué círculo vas a expandir hoy? ¿Cómo puedes llevar tu cuidado más allá de ti mismo y tu familia? La respuesta está en tus manos. Si este video te inspiró, no olvides darle like, compartirlo y suscribirte a Reflexiones Rentables para más contenido que transforme tu vida. Juntos podemos crear un mundo más compasivo.